categoría, eh, y salta básquet eh, desciende a, a la Liga a la liga Argentina. Nos trasladamos rápidamente a Córdoba, porque ahí nos está esperando línea telefónica, Nicolás Casadanguida, el DT de Atenas de Córdoba. ¿Cómo te va, Nico? Buen día, ¿qué decir? Gracias por atendernos. Hola Fabián, Santiago, buenos días, un placer estar con ustedes, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, me imagino que, que, que con toda la adrenalina, como, como ocurre acá en Corrientes, y hablábamos con los jugadores de San Martín y con el técnico de, de San Martín de Corrientes, ¿no? Un quinto juego en esa etapa de post siempre genera una adrenalina extra, ¿no? Sí, una situación, en realidad, si vos te pones a pensar desde el comienzo, cuando comenzá, cuando empezó todo el proyecto, llegar a esta instancia es algo positivo y disfrutable, porque si bien hay adrenalina típica de un quinto partido de playoff, pero, bueno, también es, es entendible y es lógico que hemos construido durante toda la fase regular, eh, una una ventaja que nos permite cerrar un partido de playoff en nuestra casa, así que estamos jugando contra un muy buen equipo como lo es Olímpico, que se preparó para, que se confeccionó como plantel para estar peleando la liga y por distintas circunstancias no, no, no tuvo una gran fase regular, pero eh, como está demostrándose en esta serie, somos dos equipos Eh, parejos, dos equipos buenos eh, Que hoy en el quinto partido Bueno, se resolverá Qué sucede, pero sin duda de que es una serie Muy interesante y que gracias a ellos podemos resolver o, o no En casa ¿Qué tienen que hacer Nico? Aparte de meter más puntos que, que el rival este, digo, ¿Qué tienen que, que mejorar con, con respecto a los dos primeros partidos Que jugaron en Córdoba Y a los dos segundos que jugaron en, en la banda? Bueno, una marcada diferencia entre los dos que jugamos en Córdoba y en la banda. Nosotros en Córdoba jugamos bien bajo nuestro estilo, nuestra forma de juego, siendo muy ofensivos, con responsabilidades distribuidas. Y en la banda, te diría, para, para no para no profundizar tanto y para en líneas generales, que creo que no tuvimos la suficiente capacidad ofensiva que tuvimos en la mayoría de la liga o en los juegos anteriores. Creo que fuimos ineficaces, un poco producto de, de ineficacia propia de un partido que puede suceder y también producto del rival. Porque esto si no sería muy simple hablar de, de ineficacia y no y no hablar también de las virtudes que tuvo el rival para que no anotemos de la manera que lo hicimos. Pero bueno, yo creo que Atenas no jugó al mejor nivel ofensivo, diría. Estamos defensivamente, el equipo está muy bien. lo hemos eh, Sentimos que, que no hemos tenido grandes dificultades defensivas en la serie, pero sí en los últimos dos partidos debemos volver a jugar bajo nuestras armas principales, nuestras sí. herramientas y variables ofensivas. Creo que ahí está la, la, la gran diferencia de dos partidos. Con ¿Santi? Nico, eh, hay una palabra que está muy de moda en esta etapa de playoff, es la incomodidad, algo que sucedió en la banda, ¿no? Después de que ustedes a, a habían sido, claros dominadores a partir de los segundos tiempos en Córdoba, ¿no? ¿Crees que la idea es retomar a eso? Sí, yo te diría que nosotros, como le respondía Fabián, eh, es, es determinante que volvamos a confiar, que, que, que, que tenemos que volver a sentir la confianza en lo que hemos construido durante el año, porque la fase regular, eh, nos suele decir a los jugadores, es la etapa de la construcción, y los playoffs offs eh, hay que seguir afianzando y... ...y mostrando lo que uno construyó... ...durante los 38 partidos de fase regular... ...así que nosotros tenemos que confiar... ...en las virtudes que tenemos... ...en las eh, en los aspectos positivos... ...que hemos eh, realizado... ...y volver a esa esencia... ...a esas bases... ...confiar en el juego de equipo... ...porque creemos que tenemos variables... ...como para eh, hacer frente... ...a esta situación y, y disfrutar... ...de los momentos de, de, de presión... ¿no? ...porque son los quintos partidos... ...cuando vos los definís en casa se genera una adrenalina y una, una tensión linda que si los equipos tienen la capacidad como para disfrutarlos eh, y, y sobrepasarlos, es, eh, se, se se juega con cierta comodidad. Y cuando eso no sucede, es un poco más cuesta arriba, así que es, es un momento para disfrutar, para, para vivirlo, jugar con pasión, que es lo que el equipo eh, seguramente intentará hacer. Bueno, y qué Carlos Seruti imaginás, ¿no? Porque a, habían construido una identidad importante con la gente, había recuperado la mística de este Atenas. Eh, pero bueno, hoy es a todo nada. Sí, eso no se perdió. Eh, nosotros sentimos que la mística y, la, y el, el deseo de la gente de Atenas por volver a la cancha, por volver a ver un equipo juegue bien, eh, se recuperó. Eh, la gente ha vuelto al Polideportivo Ceruti, hemos jugado muchos partidos con, con un marco muy importante, sentimos que hay una, hay una identidad de la gente con el equipo y eso se construyó y, y estoy seguro de que eso se va a sostener, este porque si bien está todo nada, son partidos eh, lindos de, de vivir, pero para eso nos preparamos, los que estamos en el equipo sabemos que que hemos venido a este proyecto para este tipo de situaciones y es la primer final que vamos a enfrentar y estamos preparados para hacerlo, así que sentimos que el polideportivo va a estar repleto, hay mucha expectativa acá en Córdoba eh, y, y bueno, así que eso también es el, el, el jugar con, con un buen marco y con el apoyo de la gente siempre es algo positivo, así que será una noche linda para, para vivir. Te hago la última, eh, me imagino que con orgullo también he eh, vivido Eh, la situación de que Sims y Mechín se hayan quedado dentro del quinteto ideal de la temporada, ¿no, Nico? Sí, es un placer enorme. Eh, hemos apostado a, a dos jugadores que, que, si bien garantizan rendimiento, garantizan nivel, han tenido una, una temporada magnífica los dos, siendo eh, artífices del buen momento de Atenas, eh, pero sin lugar a dudas que ellos tienen una, un premio eh, de, de, de, por el gran rendimiento que han tenido, pero también sus compañeros, el equipo, han hecho un gran trabajo y ellos mismos, una vez de, después de haber recibido el premio, han agradecido al equipo eh, todo lo que se ha hecho para y ellos quizás fueron las, las, las figuras que si vieron la premiación, pero sin, sin duda de que estos premios individuales son producto del trabajo colectivo. Así que estamos muy contentos porque son eh, inversiones que ha hecho la institución y que, eh, que bueno, en Atenas justamente lo que buscábamos era reorganizar la logística y la, la, la, las inversiones en cuando comenzamos en el armado del equipo y sin lugar a dudas que Jerome McGinty y Donald Sims han sido jugadores que, que demostraron que tienen la capacidad para jugar en una institución como Atenas. Nico, te agradecemos mucho el contacto, es ¿eh? lo mejor para, para este quinto juego este, nada eh, y, y, y para lo que resta de la temporada, un abrazo enorme. ¿eh? Bueno, bueno, muchas gracias Fabián Santiago, un abrazo con ustedes y saludos a toda la gente que los Gracias escucha. a vos por el tiempo, siempre por la buena onda. ¿eh? Abrazo, un abrazo, abrazo. Bueno, está este, la palabra de Nicolás Casaranguida, la pelota busca al jugador y el jugador...